Seguimos aquí en la mañana quermesera haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el secretario de eh, Energía y Minería de la provincia de La Pampa, Matías Toso. Eh, Matías, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy sí. bien, gracias. Bueno, eh, Matías, eh, a ver si podemos entender un poquito de qué se trata esto del barril criollo eh, que ha venido haciendo ruido el petróleo en el mundo, y bueno, eh, ayer hubo una decisión importante del gobierno nacional de garantizar el barril criollo eh, para la producción petrolera. Eh, contanos de qué se trata esto, a ver. Bueno, sí, es correcto lo que, lo que indicás. Eh, obviamente que es de público conocimiento lo que viene pasando a nivel mundial. Ha habido una, una fuerte caída de demanda, ...y de, de demanda de, de, de hidrocarburos líquidos en el mundo... ...y por ende una baja sustancial en el precio de, del barril de petróleo crudo... ...que es un commodity, es decir, es una referencia... ...que se tiene eh, internacionalmente para todas las comercializaciones. Eh, digamos, no es una sola, hay, hay dos modelos básicamente... ...que son los que los que se usan para, para diferentes este, lugares de, de, del mundo... Uno es el petróleo WTI y otro es el, el petróleo Brent, que se trata simplemente de, de diferencias que tienen que ver con, con el camino, la ruta que hace para, para comercializarse y por dónde viaja. Esa referencia es la que se tiene como, la que se tiene como base para todas las transacciones que se realizan eh, en los países que producen y compran hidrocarburos. Mm. Eh, de manera tal que la, la caída del de consumo y del precio impactó muy fuertemente en todos los países que producen y venden hidrocarburos. Eh, eso fue lo que, lo que determinó que, que hubiera algunos reacomodamientos en, en, en distintos países para tratar de salvaguardar la, la situación. Eh, el, el problema principal que, que se da con esta caída es, es en la actividad, es decir, la, la actividad de industria hidrocarburífera está estabilizada con un precio eh, dentro del cual eh, conviven un montón de sectores, conviven el sector de los trabajadores que directamente dependen de alguna operadora o productora de hidrocarburos, eh, aquellos trabajadores que indirectamente eh, están al servicio de empresas en torno a la actividad, lo que se conoce como empresas locales, empresas PYME, empresas de servicio. Son eh, muchos, muchos este, servicios anexos a lo que es la operación de un área que, que involucran muchas fuentes de trabajo y muchas empresas, normalmente locales. Sí. Y después está lo que es el sector de las operadoras o, o de las empresas petroleras, Y está el sector público que participa de la actividad, ya sea a través de empresas públicas que tienen una, este, una proporción en la producción, o bien todo lo que tiene que ver la renta de, de que genere petróleo, impositiva, lo que es impuestos, regalías, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, etc. Todo eso se ve afectado con, con, con una suba o con una baja del de precio internacional del barril ¿no? O sea, país ahí es donde radica el conflicto. Claro. Y... No, pensé que no me ibas a explicar el tema del barril criollo, eh, Matías. Bueno, claro, claro. Iba, ¿no es cierto?, en el, en el contexto de, de lo que sucede sí, internacionalmente, sí, sí. Lo que busca hacer el barril criollo es poner un precio de referencia que tenga este, una, una competitividad interna. Es decir, un precio que sirva para que todas las empresas de servicio que están trabajando hoy y todas las empresas operadoras puedan seguir este, subsistiendo con un precio de referencia de 45 dólares el barril dentro del, del país. O sea, esto significa que el petróleo que se produce en Argentina se comercialice en Argentina a 45 dólares eh, desenganchado del precio internacional que, que, que se utilice en otros países. Matías, ¿y quién pone esa diferencia? Esa diferencia está dada por toda la cadena. Es decir, cuando el... La cadena de hidrocarburos va desde la producción del barril hasta los productos refinados que se comercializan, ¿no es cierto? Todo lo que son sí. lubricantes, naftas y combustibles uh -huh. fundamentalmente. Sí. Eh, la distribución de la renta de ese precio va desde el surtidor, si se quiere, uh -huh. hasta el, la, pasando por las refinerías, pasando por todo lo que es transporte y pasando por lo que es producción. Uh -huh. Entonces, lo que hace el Estado Nacional es un ajuste impositivo y económico del, del, del esquema de la cadena para que este, se relegue renta de, de, lo, de, lo, de lo que son las refinerías y se distribuya equitativamente entre los otros sectores, lo que es producción y lo que es consumo. Ah, está bien, o sea la mano del Estado se mete para eh, equilibrar la ecuación y que nadie salga perdiendo en este contexto, sería una, una cuestión así. Es una cuestión así, digamos, es, muy, es muy compleja, súper compleja, porque eh, siempre hay sectores que según hacia dónde van los mercados están un poco más castigados. En algún momento lo son las estaciones de servicio, que, es la, que son la última parte de la cadena, ¿no es cierto? de lo que es el, la industria. Eh, hay veces que los precios se ajustan y se achican los márgenes de, de las bocas de expendio, de lo que son las estaciones de servicio. Y hay otras veces que el margen ahí no es tan estrecho, pero sí se da en, la, en, en, en las refinerías. Y cuando en las refinerías hay alguna diferencia un poco mayor, se traslada hacia, hacia abajo, hacia la primera parte de la cadena, que es la producción, que es el pozo. Y ahí se resiente laboralmente mucho eh, todo lo que son las empresas de servicio, pyme industrias. Que están al servicio de producción. Lo, lo que busca hacer el Estado Nacional con esto, y es determinante que tenga eh, poder de decisión dentro de IPF, que es una empresa integrada, IPF está en toda la cadena, claro. entonces tiene la posibilidad de poder repartir esta diferencia entre todos los segmentos de la cadena para que, que sea un poco más justo. Claro, si se tuviera en cuenta el barril Brent, por ejemplo, eh, está en menos de 30 dólares, algo así, eh, o 30 sí, por ahí. Eh, y, sí, están. Sí, sí. Y, y, y, y el barril criollo ahora eh, se garantiza a 45 dólares. Exacto. Ah. La, la medida del, del decreto que, que empezó a regir a partir de ayer garantiza un precio para transacciones internas de 45 dólares. Ah. Y el, el crudo Bren eh, estaba alrededor de 30 dólares ayer, ah. eh, no vi los números de, de hoy a la mañana, eh, rondaba los 30 dólares, pero estuvo mucho más bajo. Eh, sí. Nosotros, en, en lo que fue marzo, eh, tuvimos este, caídas muy muy importantes. Hubo comercializaciones acá en La Pampa por menos de 20 dólares. Eh, Matías, 18, y, y, esto, dólares. ¿y esto repercute en las regalías, me imagino? Porque vender un barril, a digo, comercializar un barril a 20 dólares no es lo mismo que a 45. Sí, repercute en la regalía directamente, porque la regalía es prácticamente eh, un porcentaje de la producción, que después se traslada a dinero, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, conceptualmente es un porcentaje de lo que se produce, que le pertenece al Estado. Y después eso se valoriza a, al precio de, de la venta, al precio de la transacción. Entonces la caída del precio del producto impacta en, de manera directa en la realidad. Pero más allá de eso, es, es muy interesante el impacto que tiene desde el punto de vista de los puestos de trabajo y de... Mmm, ...y de la dinámica de las empresas de servicio... ...porque hay provincias que son muy dependientes... ...de lo que son los hidrocarburos... ...podemos hablar de lo que es Chubut, lo que es Neuquén... ...que su presupuesto provincial... Eh, ...depende muchísimo de lo que es la actividad hidrocarburífera. ...en el caso de La Pampa nosotros tenemos la ventaja... ...de que si bien es importante la, la recaudación en regalía... Eh, ...no es el rubro que, que hace depender que se paguen sueldos... ...que funcione la economía... ...sino que es un rubro importante pero que no tiene un impacto trascendental a la hora de, de, de, de estimar un presupuesto, pero sí eh, la cantidad de puestos de trabajo que se genera. Mira, para que te des una idea, nosotros el año pasado, en 2019, hicimos un censo donde relevamos todas las personas que estaban trabajando tanto en forma directa como en forma, forma indirecta en, en todo lo que es la actividad de hidrocarburos del oeste. Sí. Y relevamos más de 1.200 personas que a octubre de noviembre de 2019 estaban trabajando en La Pampa. Sí. Y esos puestos de trabajo van, van cayendo a medida que el precio va bajando y la actividad va desagregando empresas, que, empresas de servicio. Claro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, eh, 1.200 puestos de laburo había en octubre del 2019 aquí en la provincia de La Pampa. Exacto. Eso fue lo que relevamos eh, directamente nosotros en, en campo, a través de un censo. Eh, no son estimaciones, son, son relevamientos este, concretos. Eh, Matías, eh, se suma el autor a la mesa acá en Kermes. Te quiere hacer consultas también. ¿Cómo le va Matías? Sí, ¿cómo no? eh, Buenos días, ¿qué tal? Bien, pensando en esto que usted está describiendo, ¿cuántos yacimientos hay activos hoy en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa, activos, bueno, la provincia tiene... Eh, Tiene tres esquemas de, de, de contratos o de, o de explotación diferentes. Uh -huh. por, por hoy, eh, o sea, entiendo que activos te referías a que están produciendo... Claro, en este hidrocarburos, momento. ...hidrocarburos, sí. que, están, que están sacando petróleo. Sí. Bien. Tenemos eh, actualmente trabajando dos yacimientos en la zona del límite con Mendoza... Uh -huh. Y tenemos cinco yacimientos más trabajando del lado de 25 de mayo, digamos, con el límite con Río Negro. Uh -huh. Serían siete en sí. total. Son siete yacimientos que están produciendo con, con diferentes esquemas. Algunos están siendo operados por Panpetrol en forma directa y otros, otros están siendo operados por Panpetrol en, en unión de empresas con, con otro operador. Y hay otro área vale, que está siendo explotada por IPF. También, no en UTE, pero sí en, en cotitularidad con, con Plus Petróleo. ¿Y producen de la misma manera que lo hacían hace cinco meses, como usted estaba describiendo recién la, la, la situación del trabajo? ¿Es, ¿es lo no, mismo? No, no. La actividad entre que empezó la caída de, de, del consumo primero y después la caída del precio, se disminuyó aproximadamente un 25% la producción. De petróleo en La Pampa. De petróleo en La Pampa en lo que fue el, el, el mes anterior, lo que fue abril, que es el mes que tenemos, el mes que tenemos cerrado. ¿no? Bien, o sea, desde abril cayó un 25% la actividad. Exacto. Bien, la otra pregunta, Matías, es si tienen un número estimado de cuánto van a caer las regalías del petróleo o cuánto va a impactar eso en las arcas de la provincia, dinero que después eh, se va a las localidades. Sí, es correcto, el, el dinero de las regalías eh, se coparticipa con, con los municipios. Uh -huh. uh -huh. sí. eh, la estimación de presupuesto para el año 2020 uh -huh. de regalías de petróleo, o sea, por hidrocarburos líquidos, era de 2.750 millones de pesos. Uh -huh. 2.750. ¿Y cuánto estiman ustedes que va, se va a dar de ese número? Perdón, disculpame, no te... No te ¿Cuánto que, de, ¿En cuánto estima que va a ser la caída de, de, de esas regalías? Mira, nosotros tuvimos una, una caída en, en, a lo que veníamos eh, de seguimiento de recaudación de más o menos unos 200 millones entre lo que fue marzo y abril. Es uh -huh. decir, entre marzo y abril se recaudaron unos 200 millones menos de lo que se esperaba uh -huh. en, en función de estos precios. ¿verdad? Uh -huh. Ahora la perspectiva que tenemos con, con, el, con el barril criollo, con el llamado barril criollo, con este precio de referencia, es recuperar eh, algo de producción, es decir, que la actividad se, se reactive a punto de, de generar más volumen de producción y estimamos que vamos a llegar a la meta de... Ah, de bien. O sea, es una estimación, obviamente que puede pasar, este, hay que ver cómo, cómo estos 45 dólares se sostienen en el tiempo, hay que ver cómo la actividad se va reactivando. Eh, no es de un día para otro tampoco que ese 25% que, que se dejó de producir eh, se vuelva a producir, lo, los pozos se van poniendo en marcha a poco, tiene que haber también un acuerdo entre lo que son los sindicatos, las operadoras y la empresa de servicio para ver cómo vuelven a, a la actividad porque tengamos en cuenta que el contexto de, de, de COVID continúa. Ah, claro. Es decir, eh, es decir no, no es que tampoco se va a poder trabajar con los mismos protocolos que con los que se trabajaba el año pasado, somos conscientes de eso. Pero hay algo muy importante que tiene la medida que, que tomó el gobierno nacional, y es que el precio de los 45 dólares lo está poniendo para las empresas con la perspectiva de que se recupere, que se tenga como horizonte la actividad, tanto digamos, en cuanto a producción, como en puestos de trabajo, que se tenía a diciembre de 2019. Claro. Es decir, que lo que tenemos que tratar de hacer es devolver a esos parámetros. Claro. Y siempre que la pandemia lo permita, porque si se cierra un poco la economía por culpa de la pandemia, hay menor consumo y eso también va a impactar, me imagino, en la producción. Es, es muy interesante sí. lo que decís, porque hay que visualizar eso. Hay una crisis de precio sí. que se soluciona con el barrio criollo, pero también hay una crisis de consumo. Claro. Y, y si las refinerías este, no tienen capacidad para seguir produciendo porque tienen los tanques llenos, como, como está sucediendo, sí. porque el consumo no, no, digamos, no tracciona eh, el movimiento que tiene que haber, es lógico que la actividad, aún con un precio garantizado, este, tenga, sufra una contracción. Claro. Eh, Matías, te hago una consulta, porque cada vez que venimos nosotros desde Santa Rosa acá a la radio, a Toay, vemos una obra importante de Pampetrol, ahí sobre la avenida Perón. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Es la sede de, de, de la empresa? Exacto, esa es la sede que se está construyendo Es un edificio donde, donde van a funcionar las oficinas técnicas Y administrativas de Pampetrol Hoy por hoy ellos están trabajando en un edificio que, que es alquilado uh -huh. Y que bueno, ha colmado la capacidad de, de, este, de, de personas y de oficinas necesarias Ustedes entenderán que Pampetrol es una empresa que que inició como, como una empresa administrativa y de a poco este, fue sumando áreas. En, sí. en, los, últimos, en los últimos años, Panpetrol pasó de tener un solo área en, en explotación, en producción, a tener ahora este, cinco. Ah. Entonces, y eso se dio en un periodo de cuatro años. Ah. Eh, en, en cuatro, cuatro, sí, cuatro años... Este, empezó a operar por sí tres áreas y pasó a tener tres áreas en la unión transitoria de empresas en realidad son seis áreas si, si contamos este, lo que son las UTEs. entonces eh, tuvo un crecimiento de, de estructura este que fue bastante abrupto y, y bueno la infraestructura siempre termina siendo una limitante también no claro. para, para trabajar entonces se está construyendo un, un edificio para, para que tenga la sede Este, técnica y administrativa. Claro, eh, se ve grande el edificio, digo, son unos cuantos metros cuadrados de construcción. Mira, no sabría decirte, no tengo mm. los detalles de, de lo que es la obra. Mm. Eh, sí es una obra muy muy funcional, muy de oficinas por, por lo que he visto, pero este, tal vez podemos podemos conversar algún día con, con María Robea, que es la presidenta de, de Panpetrol, claro. que tiene tiene este, tiene algunos detalles de, de cómo va a ser el, el edificio. Eh, cuántas personas van a trabajar ahí y bueno como están previstos también algunas áreas que que requieren que requieren alguna construcción especial porque hay planos coronas este, piedras hay algunos elementos y herramientas que tienen que que tienen que tener cierto resguardo documentación uh -huh. primaria sobre todo este, que que no se puede almacenar en cualquier lugar entonces hay algunas algunas características que que tienen que resguardarse, que claro. están interesantes. Sí. Matías, la última que te hago. Eh, esta semana en el Diario de la Arena salió una nota de que Petroquímica Comodoro Rivadavia pide rebaja de ingresos brutos. Eh, ¿Eso tiene alguna explicación? Digo, ¿Cómo se puede explicar para que la gente lo entienda? Ah, lo que sucedió ahí, digamos, eh, en realidad todavía no, no, tenemos una, este, no tenemos información porque no hay una decisión tomada de, de cómo se va a responder eso. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que al, al momento en el que los precios cayeron y la demanda cayó, la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, pero también otras empresas han hecho planteos similares, mm. en los cuales piden un ajuste del de contexto y de las condiciones de los contratos que tienen. Ah. Todo esto, eh, a partir del, del decreto de, de ayer, en el que incorpora un precio de referencia, este, de alguna manera queda trunco, queda este, fuera, de, fuera de eje de dado que el principal problema que plantean los operadores es que al ser el precio tan bajo de, de venta de, de crudo no les no les cierran las ecuaciones de, de, de ciertos contratos de ciertas características de los contratos ah, claro. entonces hoy por hoy el escenario ese cambió uh. eh, y, y los pedidos que se hacen este, no, no, no tienen un asidero en, en el contexto de, de un precio de 45 dólares claro, sí, sí, Pero, pero sí. tiene, tiene que ver con eso, tiene que ver con pedidos que hacen las empresas Cuando, cuando los números no le cierran o cuando dicen que los números no le cierran este, Entonces lo que, lo que se hizo con eso fue hacer unas reuniones para analizar este, el, el planteo Y nosotros por nuestra parte tomar nuestros, este, nuestros indicadores, nuestros números De cómo está la actividad, de cómo están las ventas para también evaluar si, si aún sin el barricue y hoyo tiene sustento o no. Claro, claro. Pero, pero bueno, no llegó a, a haber una, este, un, un, una respuesta ni tampoco llegó a haber un conflicto porque ahora ya lo vamos a analizar nuevamente en el marco de, del decreto de, de, de Alberto Fernández del, del día de ayer. Claro, está bien. Eh, bien, Matías, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, no, está bien, este, a disposición como siempre, estos son temas que son muy dinámicos, van, van cambiando constantemente, son complejos, este, pero nada, solamente agregar que este, el, el comunicado de, de ayer que, que hizo el gobernador este, eh, justamente apunta, me parece, a, a, que, a que entendamos que, que también el, el tema del barril criollo no es solamente regalía, no es solamente recaudación, sino que tiene un impacto muy muy importante en, en puestos de trabajo, en empresas de servicio que durante muchos años las provincias han tratado de cuidar, han tratado de, de generar, y, y bueno, estos son momentos en los cuales tenemos que, que pelear con todas las herramientas que tengamos para, para mantener eso, ¿verdad? Y, y tal vez, no, no sea un año de crecimiento, pero sí es un año para tratar de defender lo que, este, lo que, lo que hemos logrado, entonces en ese contexto eh, ce celebramos esta, esta medida porque nos da una herramienta para para poder pensar en recuperar al menos lo que, lo que teníamos a, a finales de 2019. Claro. Eh, bien, Matías, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Matías eh, Toso, el secretario de Energía y Minería del gobierno de La Pampa pasó por la mañana quermesera.